cnqradio.com con notas exclusivas nosotros queremos saber, por ahí brevemente, el relato de lo que ha ocurrido en Venezuela y por qué crees vos que, por lo menos unos cuantos periodistas no creen este relato mira, lo que pasó es que cuando llegamos cuando llegamos a Venezuela, hace más de una semana ya nos estaban esperando ni bien bajamos el avión, en especial a la data a nosotros los pasaportes eh, algunos minutos, unos 10-15 minutos después nos devolvieron y cuando Jorge salió ya con su equipaje y pasó por la aduana, ahí lo detuvieron y lo interrobaron durante más de 40 minutos después, nada, cubrimos las elecciones con algún episodio medio extraño en algún momento íbamos corriendo por la iglesia se acercó un auto con vidrios polarizados uh -huh. eh, se frenó a la nuestra y después este, siguió, qué sé yo hasta que el día que nos estábamos volviendo Eh, fueron al hotel de La Nata, si nosotros estábamos en otro, dos personas decidieron que eran custodios. Era la custodia que él había pedido para que vaya a la al aeropuerto. Obviamente él no había pedido ninguna custodia, nos llamó la atención. Eh, fuimos al hotel de Jorge, ya se habían ido, qué sé yo, y volvimos todos ya para, al aeropuerto ya para volvernos al país. Ni bien pusimos un pie, bajamos de una van en la que fuimos todo el equipo de PPT, Había un grupo de, de agentes en Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, preguntaron quién era la Nata, obviamente uh -huh. sabían quién era, dijeron que tenían que acompañarlo, hubo como gritos, forcejeos. En el primer momento ya identificaron a la Nata, eso es, es claro. Sí, sí, obvio, obvio, sí, no, no sabían perfectamente quién era. Uh -huh. Así como cuando en el, en el viaje de ida el Nibien puso un pie abajo del avión que estaban esperando después nos llevaron como un subsuelo de de servicio bolivariano de inteligencia, nos revisaron a todos, nos habían sacado los pasaportes, nos revisaron a todos el equipaje de forma muy minuciosa, nos probaron a Jorge durante una hora eh, en un, en una habitación y después me interrogaron a mí por 40 minutos. Pero eh, la intención diplomática, la intención cuál era, digamos, sacar algún tipo de información eh, en particular a Jorge y a mí nos preguntaron de dónde habíamos sacado un documento mm -hmm. del servicio bolivariano de inteligencia que publicamos el domingo que dimos el domingo en PPT que mostraba la orden y después el detalle de eh, cuando de, que, cuando pedían que nos intercepten a la ida Ajá. Bueno, eh, nosotros eso después conseguimos el documento y lo mostramos el domingo la, los tipos del CEBIN querían saber qué nos había pasado ese documento me preguntan, me pedían a mí que abra mi email uh -huh. para ver de, de qué casilla me había llegado con esto que me llegó de mi casilla anónima ¿En un momento intentaron que abras tu sí. correo delante de ellos? Todo el tiempo, todo el tiempo me presionaban y amenazaban todo el tiempo para que dieran mi correo delante de eso. Uh -huh. yo me negaba, decía que pedía una boda de la embajada me decían que no, me decían que no estaba detenido entonces decía, bueno, déjeme irme uh -huh. me decían que no eh, pedía un paso de agua y me decían que no pedía a ver a la nada y me, me insistieron muchas veces eh, que no, que no podía eh, en un momento uno, que era como la especie de jefe, se paró se le habló leído al otro se, uh -huh. se fue, el que se quedó conmigo tragó la puerta de adentro, se uh -huh. paró, apoyó las manos en una silla, eh, yo ahí pensé que me iban a pegar, uh -huh. eh, me decía Wignacki, Wignacki, 28 de marzo de 1980, porque es mi fecha de nacimiento, uh -huh. porque qué no colaboras? Abre tu mail, abre tu mail, me diste este país a joder la vaina, que es una frase de ellos, ¿qué, qué hubiese pasado si iba a los Estados Unidos? Ah, te apretaban eh, importante. Un rato, yo uh -huh. me negaba a abrir mi mail hasta que de golpe entró y que se había ido, moviéndose, me decía que ya estaba, que los demás iban ahí, que yo uh -huh. había colaborado, que me jodía, que me, que me quedaba preso ahí, uh -huh. que ya lo habían decidido, todos los gritos. Uh -huh. Nunca jamás me, me, me habían detenido hacer un aeropuerto internacional y nunca había sido sometido, jamás se me vio un interrogatorio uh -huh. por el estilo tipo de las películas, viste, en una habitación gris de, uh -huh. de un subsuelo, dos tipos, uno está con anteojos negros... Claro. Todo eso mientras a, del lado de afuera revisaban a mis compañeros, se robaban el material de Canal 13, los TED que habíamos filmado en Venezuela, uh -huh. por, nos habían pedido todos nuestros aparatos, uh -huh. celulares, iPads, computadoras y cuando nos lo devolvieron descubrimos que los habían borrado todos, estaban todos como reseteados, no servían para nada, salvo mi celular que yo justo había quedado sin batería, eh, o saqué porque se había muerto la batería o okay, qué, pero bueno, es el único teléfono que, que que no le borraron todo, o sea, datos profesionales eh, y privado, no nos no, no robaron todo ¿No escuchaste antes en cnqradio.com 2.0?